Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, zazpi zero, telefonora, edo bidali, emailuat, garrasika.info, abildua, jameil.comera. Azteleen, azteazken eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak garte. Garrasika! garrasika. E? I, eh? no para deponer esa musika. En fin, zikero... I, alta! Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia, garrasika. Aztero, aztelen, azteazken eta ostionletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info abildua gmail.com era Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! azteazkena da, gaueko bederatziak eta bederatzi minutu, eta emelazten da garrasika. Gaurkoan irratsaio berezi bat izango dugu, baina espero genuen abaino laburragoa. Kurdistango EUP Toru izango dugu gaur elkarrizketatua, bera da, e, Kurdistango BDP alderdiaren Europako ordezkaria, eta bueno ba, ...va a ver el carjeta Chovate Ingo Diogu... ...eh... ...y ahora paso al castellano porque... ...la inercia me ha hecho empezar en Euskera como todos los lunes... ...no va a ser el caso de hoy... ...en el que como decía vamos a entrevistar... ...al representante del partido kurdo BDP para Europa... ...que se llama Eyüp Dorú... ...y está aquí en Euskal Herria para unos días... ...pues bueno, participando en las jornadas... ...eh... ...erriactinco organizadas por Comité Internacionalista... ...en Bilbo... ...y también... Bueno, pues ha estado en diferentes, las tres eh, capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, ha estado visitando pues eh, representantes del Ayuntamiento de Donosti, ha comparecido en la Junta de Derechos Humanos del Gobierno Vasco también. Y bueno, pues nada, aprovecharemos para tener una pequeña conversación con él por teléfono, no va a poder ser todo lo extensa que queríamos la entrevista, ya que bueno, pues eh, al final eh, la agenda pues eh, nos ha llevado a a tener que hablar en una situación un poco más complicada en teléfono móvil francés y bueno, no todo nos da pero con esta música curva de fondo pues os vamos introduciendo y en un minutito estamos con Ejip decíamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Eyup Doruk. Gabón, buenas noches, Eyup. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias Esquerric Casco por estar esta noche aquí en esta radio con nosotras, porque bueno, sabemos que has venido unos días a Euskal Herria y has tenido una agenda muy, muy apretada, has estado en diferentes sitios y bueno, para nosotros es un placer poder estar contigo hoy aquí para charlar, aunque sea unos minutos. Gracias. Y bueno, nada, pues por la pequeña presentación que hemos hecho, eh, decimos que eres el representante en Europa del partido kurdo BDP, ¿verdad? Sí, exactamente. Paso por la paz y la democracia. Muy bien. En principio, eh, tu, tu labor en Europa, ¿cuál es? ¿Qué, qué representación haces? Eh, ¿Cuáles son los contactos que, que tú vas haciendo aquí? ¿Y qué objetivos tiene para, para el partido y para Kurdistán? Pues, yo soy el representante europeo del Partido por la Paz y Democracia. El Partido por la Paz y Democracia es la cuarta fuerza parlamentaria en general en Turquía, es la primera fuerza en Kurdistan, es, que tiene la mayoría de los alcaldes de regiones en Kurdistan. Es el único partido que tiene esa capacidad de tener de decir, los alcaldes que pasan de un millón de habitantes en esta región. Es un partido que busca como una solución de un sistema confederal para arreglar los problemas nacionales y problemas como el programa kurdo y otros problemas de pueblos de esta región que se pone el modelo de Estado-Nación que ha sido un poco inventado por la Francia y otros y busca una una convivencia, una igualdad total ante los pueblos indígenas eh, de la región de Oriente Medio, es que es un partido que también tiene una influencia en esta región que colabora con otros partidos crudos en esta sobre el territorio del Kurdistán. Y eh, hablábamos, bueno, estamos hablando del Kurdistán, eh, suponemos que, eh, que la gente, bueno, pues sabrá de lo que estamos hablando, pero aún así sí que eh, comentar que está dividido, no está ocupado por varios países, o sea, el Kurdistán no sufre solo la ocupación de Turquía, que es igual lo que más conocemos, sino también eh, de Irán, de Irak, de, de incluso una parte de Armenia, ¿verdad?, Eh, pues, principalmente, Kurdistán está eh, entre Turquía, Irán, Irak y Siria, ¿no? Pero, sí, sí, sí. principalmente, la casi la mitad de Kurdistán está bajo la ocupación del Estado turco. Y la otra mitad está eh, en Irán, eh, que es la segunda parte más importante del Kurdistán. La tercera parte es Kurdistán, que está ahora mismo tiene un esta estatuto federal en Kurdistán de Irak, entonces, en Kurdistán Sur, lo que llamamos. Y la cuarta fuerza es el Kurdistán de Rojava, que le llamamos, está en la región de Siria y también hoy día tiene su propio gobierno y, y prácticamente la zona está liberada. Eh... Hablando un poco, porque bueno, eh, meternos mucho a la historia pues nos llevaría nos llevaría mucho tiempo, pero sí igual la historia más reciente del conflicto del, del pueblo kurdo en el, la lucha armada pues se eh, cesó, ahora mismo se están dando unas negociaciones en las que vosotras desde el, desde el Partido de la Paz y la Democracia lo que exigís es un poco más de compromiso por parte del, del gobierno del presidente turco, ¿verdad? Porque bueno, un eh, alto el fuego, unas negociaciones, pero El, el Parlamento turco no está dando los pasos necesarios para, para que este proceso avance, digamos, de una manera muy positiva. Exactamente, porque desde el principio del año pasado eh, hay negociaciones ante eh, el gobierno turco, el presidente del PKK, que se encuentra en una isla, eh, Dimra, en, en cárcel, en prisión, y también eh, entre nuestro partido, que nosotros delegaciones de delegado, y también con la guerrilla kurda, entonces... Nuestro partido tiene una delegación parlamentaria que se entrevista regularmente con el presidente Öcalan, con el gobierno y con el, los que están al monte, con, la, con las cosas guerrillas. Entonces buscamos una salida política al problema kurdo, que ganó un programa de 20 millones de habitantes en esta región. Y las últimas elecciones municipales han demostrado que la fuerza de nuestro partido, que es el partido mayoritario en kurdistan De, de facto no hay otro partido que tiene la capacidad de elegir a los alcaldes concejales. Este, el único partido que en Turquía también es el partido del gobierno, que es el partido islamista de Erdogan. ¿no? Ahora eh, las cosas no se han avanzado mucho porque nosotros pensamos que el problema también es el cambio de la constitución, una constitución democrática o una desantarcelación total y y una un reconocimiento de otro gobierno del pueblo judo, una, una sistema de confederal que nosotros eh eh ponemos para una solución eh, en este área y, y estamos un poco lejos todavía de esto, entonces eh como partido hacemos todo para que no no se volviera a una guerra que podría ser una guerra que puede meter en toda la zona en conflicto no allá. ...en el Kurdistán de Siria... ...hay una guerra que lleva... ...contra los grupos de Al-Qaeda... Y, ...y también... ...contra... ...el gobierno mismo de de Siria... ...entonces en esa zona podemos decir que... ...los kurdos han... Eh, ...tenido que liberar... ...y han creado su propio gobierno... ...gobierno en esta zona... ...pero en Turquía todavía estamos lejos... ...de esa situación... ...entonces esperamos que todavía... Que, que la esperanza de, de tener una salida política en esta área. Has comentado el confederalismo y en ese sentido, bueno, yo quería preguntarte un poco por el confederalismo democrático del que escuchamos que se habla y también el decir que, como has comentado, que, de, que tenéis un montón de, de, de ayuntamientos o de alcaldías ganadas que han pasado en las últimas elecciones desde 67 a 103, ¿verdad? Entonces, saber un poco... Eh, que ese discurso que estáis teniendo que parece que está que a la gente le está, bueno, lo está entendiendo bien, le está gustando y un poco en qué se basa, ¿no? En un poco en la justicia social también, en el papel igualitario de hombres y mujeres, en la ecología, etcétera, ¿no? Estáis buscando también un poco el, el tema social de no solo el político, el solucionar el conflicto de, del Estado, sino también darle una vuelta a la sociedad, ¿verdad? Que sí, justamente, claro, es el tema el tema social también, es un tema principal que nos preocupa también eh, la participación de la mujer en la vida activa y política. Ustedes saben que nuestro partido eh, tiene un sistema de co eh, y, y igualdad total entre eh, la mujer y el hombre, eh, porque la mitad de nuestros alcaldes son mujeres, eh, otra mitad son hombres. Eh, así que llegamos a tener eh, casi 50% de eh, igualdad eh, a la hora de los electos, los cargos públicos de nuestro partido, y la presidencia del partido también está dirigido por un hombre y una, una, una mujer, eh, ese sistema claro que es un nuevo sistema también eh, en Turquía, y no solamente en Turquía, en Oriente Medio, incluso en Europa, no, no, no creo que llegue a la participación de la vida activa de la mujer. Pero eso no ha salido así de, de un día, es un largo eh, camino, es un largo eh, historia de la resistencia, la resistencia de la mujer en misma y la eh, la política también de nuestro partido. Entonces, lo que buscamos con el confederalismo democrático es que que los estados de naciones eh, que han sido un poco inventados por Inglaterra en esta área no corresponde a la realidad de los de los pueblos de la región que buscamos un otro modelo para la representación y gobernanza de los pueblos en igualdad total es que uno tenga una autonomía otro tenga un estado que es lo que buscamos con este eh, sistema de ...que kurdistán también que tenga su propio sistema federal su propia libertad y independencia Y pero uh, una forma, una otra forma de la Unión Europea, pero no en el caso de la Unión Europea de las uniones de los Estados, sino que nosotros los que buscamos unión de los pueblos and, sobre base de una igualdad total uh, en esta región y sobre un base social, una justicia social y una democracia participativa. Es esos podemos decir los fundamentales que nosotros proponemos en esta región. Digamos que la estrategia del, del Partido de los Trabajadores Kurdos, del PKK, liderado por Abdullah O'Salam, pues fue el, la lucha armada que ahora mismo, como hemos dicho, pues eh, se encuentra en un proceso de paz. Eh, es, como has comentado tú antes, está en una cárcel, en una isla pero sí que participa en las conversaciones de negociación con el gobierno eh, nos puedes comentar un poco su situación y también para saber desde aquí no siempre se suele oír su nombre y a veces pues nos, nos preguntamos hasta qué punto es tan influyente su, su papel su opinión y digamos su, su carisma ¿no? como como líder pues todos esos eh, proyectos que, que estoy diciendo son los proyectos de ...del presidente Ojalán... Eh, ...que presidente del Partido de los Trabajadores de Alcolistana... ...el eh, ideólogo de ese proyecto... Y, y, y, la, ...y la marcha en práctica... ...todo esto ha sido mm, propuesto por él mismo... ...entonces... Eh, ...nosotros como partido... ...también eh, vemos... ...el eh, presidente Ojalán como presidente del pueblo kurdo... ...eso no es que... ...lo, lo decimos públicamente... ...y, y así es eh, nuestra no, política también en Kurdistán como partido, como al Partido por la Paz y la Democracia. Entonces, Oyalán es mucho más eh, eh, allá que de presidente del PKK, sino que se, se convirtió como presidente del pueblo kurdo y de otras minorías étnicas en esta área. Entonces, eh, claro que él es una persona clave en estas negociaciones, porque el PKK lo conoce como Oyalán como... Eh, principal interlocutor eh, por un proceso de paz. Nuestro partido, el BDP, también reconoce a Ocalán como interlocutor principal por la paz. Y nosotros mismos también somos los interlocutores del pueblo kurdo eh legítimamente elegido y que también somos eh, una parte que debe ser muy activa a la hora del mm, cambio de la Constitución, a la hora de los todos... Eh, al respecto de las instituciones eh, actuales eh, en este área. Entonces, creo que es un triángulo que, los, que, que debemos eh, justamente arreglar eh, entre nosotros. Una parte es el gobierno turco, otra parte es el presidente del PKK y otra parte nosotros que debemos también trabajar para los cambios de esa Constitución que data de 1980 de la República golpe de Estado militar, entonces no corresponde a la realidad de Surgía. Eh, bueno, yo por ir terminando todavía te preguntaría muchas cosas más, pero te quiero hacer unas tres o cuatro preguntas rápidas que también nos, nos interesan, visto desde aquí. Queremos saber también qué opinión tenéis del, del internacionalismo. En este caso, pues el lunes estuviste participando en unas jornadas con los comités internacionalistas que hace poco han estado también en una brigada en el Kurdistán. ¿Qué, qué papel qué valor le dais al trabajo eh, internacionalista desde otros pueblos, otras naciones en solidaridad con el Kurdistán para también que la gente conozca lo que lo que está ocurriendo allí. Pues creo que el papel de, de las organizaciones que trabajan a internacionalismo es muy importante. Gracias a ese comité de internacionalistas que me encuentro aquí en el País Vasco que he hecho uh, Re eh, reuniones con todos los partidos políticos vascos eh, con con sortto con el partido nacional vasco con partido socialista y, y, y alternativas y otros entonces ese es un eh, eje que hace conocer otras realidades otras luchas otras uh, luchas sociales otras alternativas entonces claro que nosotros necesitamos vivimos en un mundo. Eh, globalizada y necesitamos de aprender de uno al otro entonces creo que es muy importante la, las uh, actuaciones y las prácticas que hacen algunas asociaciones grupos o brigadas de de internacionalistas nosotros mismos hacemos uh, ese trabajo entonces, uh, eh, hacemos uh, conocer la lucha Eh, por la libertad del pueblo pueblo vasco, pueblo catalán, pueblo saharabí, pueblo palestino. Entonces, también ese trabajo nosotros hacemos en el Kurdistan. Entonces, viceversa, siempre necesitamos eh, para conocer eh, uno del otro y también conocer la lucha de otros. Siempre eh, aprendemos de, de uno al otro. Eh, has mencionado que te has reunido con los diferentes partidos políticos también bueno has estado con representantes del ayuntamiento de donosti verdad y también te has comparecido en la junta de derechos humanos del gobierno vasco que me imagino que ahí habrás podido hablar con los diferentes partidos eh, bueno crees que, que va a tener esa semilla que al final plantas al, al hablar con toda esta gente puede tener alguna repercusión más allá del, del hecho de haber estado con ellos porque bueno al final Eh, sabemos también que los partidos políticos en muchas ocasiones pues eh, aquí por lo menos buscan ese interés no del momento ya que está un representante del Kurdistán aquí pues sí que ponen la cara pero después es complicado que, que hagan cosas realmente útiles ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tú con esos representantes políticos? Pues eh, nosotros no hemos venido aquí por pedir algo de los partidos políticos o el gobierno vasco, lo que hemos eh, venido aquí para explicar un poco nuestra situación informar a los partidos políticos vascos sobre el proceso de en el kurdistán también aprender un poco lo que pasa aquí eh, los procesos de, de pasa aquí ante his vascoa eso es el, ha sido un poco objetivo de intercambiar informaciones y, y experiencias eh, a la hora de que nosotros No, no hemos venido con la vista o con el objetivo que, que nos ayuden sobre un tal, tal eh, sitio. Creo que cada pueblo tiene que contar, desgraciadamente, por su propia fuerza, por su propia capacidad de cambios. Pero como le he dicho, que debemos eh, aprender de uno al otro, y que a la hora sí que podemos hacer los cambios de conocimientos, cambios de experiencias, Eh, a la hora de dirigir una ciudad a la hora de eh pues de eh, cambiar de una sociedad a la hora de justicia social eh, a la hora de de la de democracia pero por esto creo que es bienvenido de de intercambios políticos de experiencias creo que es lo que nosotros buscamos que aquí en el país vasco y nuestras relaciones eh, con el país vasco no dan hoy eh, yo mismo he estado casi quizá 50 veces eh, en diferentes ocasiones eh, en el país vasco entonces también disfresa, muchas delegaciones del país vasco han estado en Kurdistán eh, aquí mismo si se calle, sales en la calle de, de Bilbo y si dices que soy del Kurdistán la gente no saben dónde está eh, quizá 20 años antes nadie sabía pero ahora es, también se ha cambiado me parece que cada cada trabajo, cada acción eh, pues trae con sí mismo una experiencia y un punto positivo. Muy bien, yo por terminar, mi última pregunta, antes de, de darte las gracias, y a última, finalmente eh, bueno, aquí se, se conoce un poco, algunas personas conocen el caso de Leila Sana, ¿no? yo por más que nada por el hecho de que si nos puedas comentar un poco cuál ha sido la situación, el por qué ha estado encarcelada y por qué, bueno, vuelve a estar encarcelada, ¿verdad? Que para que nos hagamos una idea del nivel de represión no porque al final nosotros aquí también a veces pues eh, bueno con la, la, la represión que se sufre aquí eh, tendemos igual a, a, a igualar o a equiparar con las que suceden en otros lados pero en este caso a mí por lo menos me sorprende mucho su caso no el, el hecho de que fuera encarcelada por por lo que fuera a ver si nos puedes contar un poco cómo fue pues eh, el tema de cárcel en kurdistán la lucha de liberación nacional no ha sido solamente la llama en cárcel de Eh, ahora mismo tenemos 28 alcaldes que se encuentran en cárcel y tenemos un diputado que ha sido con la elección 10 años en cárcel liberado, hoy día ha vuelto en Entonces ese política de represión eh, colonial, política fascista del gobierno, todo no ha cambiado. Entonces eh, hay hay miles de personas todavía en cárceles entonces el problema no está de plano, pero... A pesar de toda esa política de represión, de barbaridad, claro que la lucha del pueblo kurdo continúa, entonces unos que entran en cárcel, otros que salen, pero la calle y, y el pueblo kurdo sigue con su lucha de liberación nacional. Entonces parece que la, el, el caso de, de cárcel, prácticamente hay muy pocos dirigentes kurdos que no han estado en cárcel en, en Europa o en Kurdistán. Pues de verdad, muchas gracias Eju por estar con nosotros esta noche y nada, lo único pues decirte que tienes aquí el micrófono abierto para decir lo que quieras y bueno, que, que de verdad es que ricasco por, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes y Agur. agur. Estas han sido las palabras de Yub Doru, representante del partido kurdo BDP, Partido de la Paz y Democracia, en Europa. Y bueno, pues nada, una vez más agradecerle su presencia con nosotras. Nos hubiera gustado estar pues la hora y media entera del programa aprovechando para hacerle preguntas, pero bueno, al final era lo que estaba planificado, no ha podido ser por las circunstancias pero aún así nos parece muy interesante lo que hemos podido hablar con él y saber que, bueno, ya lo he hecho 50 veces más o menos, ahora está en Euskal Herria, seguro que vuelve y tenemos opción de volver a charlar con él. El garrasica de hoy se ha quedado cortito, media hora nada más, pero bueno, eh, mejor que nada, ¿verdad?, Son las nueve y media, así nos retiramos todo el mundo un poquito antes y nada, simplemente recordaros que estáis escuchando Irola y Ratia, 107.5 de la FM, que también os podéis escuchar en www.sindominio.net barra Irola, ahí tenéis un botoncito para escuchar en directo y que en esa web, misma web os podéis descargar los programas, los podcast y podéis ver la información de todos los programas. Sabéis que para poneros en contacto con esta radio, el número de teléfono es el 944217060 o la cuenta de e-mail sería irola.sindominio.net Si queréis hablar con nosotras, con la gente de Garrasica, para pasarnos noticias, alguna entrevista interesante con algún colectivo, pues escribís a garrasica.info.gmail.com Recordamos que la visita de Yub Doru estaba pues encajada dentro de las jornadas de Reacting Core organizadas por Comité Internacionalista Ken Bilbao, el lunes tuvimos ta charla sobre el Kurdistán, ayer martes fue sobre Palestina y hoy miércoles la de Sahara Occidental y nos queda para el viernes una presentación de las brigadas, tanto de las que va en verano como pues una pequeña una pequeña transmisión de experiencias de las brigadas que ha habido en Semana Santa, pues una en Kurdistán, otra en Grecia Y no sé si alguna más también, pero bueno, que sepáis que esa mesa redonda será en Sirica, en la calle Ronda número 12, el viernes a las 7 y media, y que será en Euskera, habrá un lunch también para acompañarlo. Y sin más, nos toca despedirnos, ya que, bueno, como hemos dicho, lo que teníamos preparado era esto. No hay nada más, no tenemos agenda, no tenemos noticias hoy. Podríamos haberlo hecho, pero la intención era simplemente poder ofreceros esta entrevista especial, digamos, que no todos los días podemos tener. Y esto ha sido lo que hemos dado. Así que nada, simplemente esperamos que hayáis disfrutado de ella y que desde aquí hasta el viernes, que tenéis el otro Garrasica de 9.30, pues que tengáis una buena semana. Gabón. Xartu, atera sarartu atera bizer beza orain Honlaako gau batezkalteik ez ditegiiten da